Retomamos la comunicación con el doctor Emilio y o s a que nuevamente lo tenemos en línea, estimado Emilio. Bueno, retomamos el contacto. Estábamos conversando sobre las implicancias que tiene esta falta de planificación, este desorden en las políticas para un saneamiento este, coherente lógico de nuestra cuenca. Sí, la verdad es que esto es gravísimo, lo que está sucediendo, es muy grave. No solamente desde el punto de vista técnico digamos, y, y, y ambiental, en el sentido puro de, de la contaminación que esta situación, si se agrava, puede producir, sino, de, me parece, desde el punto de vista político, estamos ante, una, ante la necesidad de que el saneamiento del l a g o s a n Roque, el saneamiento de nuestras cuencas y el cuidado de nuestros ríos,、eh, sea una política pública absolutamente seria, inapelable. Sostenida en el tiempo y asistimos a, esta, a este a a s t e mamarracho, se podría decir, n o en el sentido de que dejan eh, una eh, operación clave que es este, el, el, las plantas de saneamiento de la cuenca media o norte、eh, a, a la buena de Dios, en el sentido más、eh, profundo de la frase. n o O sea, estamos. Asistiendo ante la, a un abandono absoluto por parte del Estado.、Eh, bueno, todo esto, todo esto lleva a esta situación y aleja cada vez más la posibilidad de un saneamiento de l San Roque. Es decir, si no podemos ver quién se hace cargo hoy de la empresa Cuenca Serranas, menos podríamos imaginar quién o cómo vamos a, a tener una política clara de saneamiento de la cuenca.、Eh, todo indica que vamos en la dirección contraria. Exacto, porque si no podemos cuidar lo poco que hay, lo mínimo que hay, lo, lo reducido, digamos que tenemos,、eh, la infraestructura、eh, básica que tenemos para poder empezar a pensar en un, en un saneamiento, si no cuidamos esa estructura, si no podemos operativizarla y mejorarla,、eh, menos aún podemos pensar en que este gobierno,、eh, tanto a nivel、eh, provincial, nacional como municipal, Eh, pueda eh, realmente estar preocupado por la salud de, de la población y por el medio ambiente. Me parece que es muy, muy importante que pensemos en esto seriamente y que reclamemos desde cada municipio porque estamos ante un problema muy grave, sinceramente. ¿Cómo observas a futuro el crecimiento del Valle de Punilla de mantenerse esta línea, esta política、eh, tan improvisada? De crecimiento, y bueno, vimos lo que fue la situación en Carlos Paz, cómo se le quitó el servicio de agua a la cooperativa integral. ¿Cómo, cómo observas de cara al futuro? ¿Qué proyecciones crees que, que, que tienen en mente o que se está poniendo en marcha para, para el futuro de nuestro valle? Bueno, me parece que claramente、eh, de este modo el desarrollo es inviable. El desarrollo, digamos, el desarrollo humano, el desarrollo social, el desarrollo económico、eh, con sostenibilidad. No podemos vivir、eh, y pretender atraer、eh, turistas y gente que viene a ver naturaleza, que viene a disfrutar de las sierras, del aire, de los ríos、eh, y del lago,、eh, con unos ríos contaminados al punto de que están、eh, muy por encima. Muy por, en, contaminados muy por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Salud de la Nación para el uso seguro de aguas recreativas. Esto es un hecho, no es una suposición.、Eh, nuestros balnearios de las sierras están gravemente contaminados y ya.、Eh, Eh, tienen digamos, índices de contaminación fecal y d i s e n o b a c t e r i a s muy por encima de lo permitido por la Organización Mundial de la Salud. Cuando digo esto, digo una cuestión fáctica, ¿no? son números, números de, de coliformes fecales y d i s e n o b a c t e r i a s por cada 100 mililitros de agua, y por lo tanto estamos ante una situación actual, presente, de vulneración de derechos sanitarios digamos, para las personas que nos visitan y para nuestro país. Propias familias, digamos, que, nos, que hacemos uso de, de los recursos ambientales, digamos, y de, y de la naturaleza para recrearnos o para vivir, básicamente para ganarnos la vida.、Eh, y en ese sentido, claramente, ante tu pregunta, creo que claramente es, este modelo de desarrollo es inviable si nosotros no apelamos a、eh, construir, digamos, y, y reclamar y, y poder este, realmente llevar adelante. Eh, un plan、eh, de cambio absoluto digamos, respecto del paradigma de progreso. Y este paradigma de progreso ha implicado、eh, abandonar cualquier、eh, obra de infraestructura que tenga que ver con el saneamiento y apostar a obras de infraestructura que de ninguna manera、eh, son sostenibles、eh, desde el punto de vista ambiental y social. ¿no? O sea, cuando digo no sostenible desde el punto de vista social, digo. Eh, concentración de la riqueza de todos, o sea, de, de, de, del dinero que todos ponemos para, en nuestros impuestos para el desarrollo de la provincia, va a parar a la, al bolsillo o a la billetera de muy poquita gente, amiga del poder, que concentra la riqueza en vez de distribuirla. Y por otro lado,、eh, esa concentración de la riqueza produce un impacto ambiental gravísimo que lo van a pagar con su salud、eh, nuestros hijos y nuestros nietos. Estimado Emilio, ¿en qué ha quedado el reclamo judicial y administrativo que se venía haciendo por la condición del lago? Está durmiendo en el, la Fiscalía número 3. Nosotros digo durmiendo porque no, no tenemos ningún tipo de avance.、Eh, lo venimos eh, reclamando. Eh, Mensualmente, prácticamente,、eh, justamente el lunes que viene tengo que nuevamente este, apelar a un escrito para conocer mínimamente cuáles son los avances, teniendo presente que entregamos a la fiscalía pruebas fehacientes de que existe, digamos, este, evidencia científica por parte de no s o l o digamos, de, de, de、eh, investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, sino de otros investigadores de otros lugares del mundo. De que tenemos、eh, SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la cuenca、eh, que llegan a las plantas de tratamiento, pero todos sabemos que el 70% de las aguas residuales no llega a las plantas de tratamiento, sino a los balnearios y al lago. Y por otro lado, tenemos b u e n otros o virus como el enterovirus, el virus de la hepatitis A, el hepatitis E, este, tenemos virus、eh, de, de patógenos de, otros, de otras características. Amén. De los niveles tremendos de coliformes fecales y de cienobacterias. Eso fue presentado con pruebas, con datos de laboratorio, con informes técnicos a la Fiscalía de Villa Carlos Paz、eh, y, por supuesto, esto no se ha movido un centímetro. Pero、eh, la verdad es que, conociendo、eh, la dificultad que hay para poder、eh, generar realmente una independencia、eh, de los poderes del Estado como nos enseñan en la escuela, Eh, estamos presionando desde el punto de vista jurídico para, para que esto se lleve adelante y para que realmente se,、eh, los responsables de esta situación、eh, puedan responder justamente、eh, responsablemente. ¿no? Estimado Emilio, te llamamos porque lo que observamos es un problema estructural, al menos en esta parte de la cuenca media. Donde la empresa que debe hacer esa tarea,、eh, bueno, no, no puede sostener el servicio porque es deficitario. Tiene un gasto mensual de más de 2 millones de pesos solamente en los productos químicos que se utilizan para el tratamiento de los líquidos cloacales. Y esos recursos, con la recaudación de la empresa de cloacas, no se consiguen. En cualquier caso, las alternativas e s que la provincia se haga cargo y subsidie este servicio o que venga un gigantesco tarifazo al servicio de cloacas que nadie tampoco. Va a poder pagar. En ese sentido, quería preguntarte: ¿no te parece, no crees que debería haber criterios en términos de cuenca para tratar de establecer? Porque de alguna manera, ARCOP, como integración de las cooperativas, buscaba eso, ¿no? esa unidad entre las diferentes empresas que brindan el servicio del agua. ¿Crees que habría que convocar al comité de cuenca? ¿Cómo se podría ordenar y organizar la cuestión hídrica en nuestro Valle de Punilla? Bueno, acá me parece que es importante que la población comprenda que hay un plan sistemático de destrucción、eh, de cooperativas, digamos, y de entes pequeños,、eh, de actores pequeños, de actores locales、eh, en el tema del saneamiento. Claramente lo que ha sucedido en Carlos Paz、eh, con la cooperativa es una muestra de, de, de un plan muchísimo más grande. El, Un poco la, la situación actual que está viviendo la Cuenca Media respecto al saneamiento es, entre comillas, un daño colateral de esta decisión política de destruir a una cooperativa que funcionaba、eh, de manera absolutamente seria y prestando un servicio realmente de calidad. Y acá está、eh, el resultado, ¿no? Estamos teniendo. Asistiendo, de alguna manera、eh, vivenciando las consecuencias de estos daños colaterales de esta decisión política,、eh, y estamos viendo cómo no, nadie se hace cargo. O sea, la provincia de Córdoba debería, de manera urgente, ya debería haber llamado hace meses. Eh, previendo esta situación de manera urgente a todos los actores posibles para que puedan、eh, solucionarse la, la situación, digamos, de manejo de, o de desmanejo de esta planta que queda a la de r i v a、eh, justamente porque, como bien vos lo decías. Eh, no estamos teniendo un concepto、eh, territorial, digamos, un concepto de cuenca a nivel político, y creemos que Carlos Paz está aislada de Tanti, de Cosquín, de, de la Falda o de, o de la cuenca norte o de la cuenca sur.、Eh, nos pensamos como、eh, como islas. Políticas, i l a s económicas e islas ambientales. Y la verdad es que el, el, la, la realidad nos muestra que no somos islas ni económicas, ni políticas, ni ambientales, sino que tenemos una interdependencia entre todos los municipios y no nos hemos podido sentar a cumplir con la ley que nos obliga a generar un comité de cuenca. Eh, con capacidad resolu resolutiva, y esto es realmente muy grave. Por lo cual,、eh, nosotros hemos apoyado, y esto lo cuento a la audiencia para que también conozca, eh, un eh, proyecto de ley en la legislatura que ya a tomado estado parlamentario para. Poder、eh, cambiar esta situación del Comité de Cuenca que no ha funcionado nunca, porque el Ministerio de Agua no convoca al, al Comité de Cuenca, y convertirlo en una autoridad de Cuenca con independencia política y económica, que es más o menos lo que ha sucedido en Buenos Aires、eh, a manera, digamos, de una orden judicial con la Cuenca、eh, Matanza-Riachuelo,、eh, a Cumar. Eh, a, pero bueno,、eh, básicamente pensado para、eh, que Punilla tenga su comité de cuenca o su autoridad de cuenca junto con Córdoba y pueda realmente tener una autoridad,、eh, una independencia política económica para poder accionar. Estimado Emilio, si a esto le sumamos、eh, que principalmente la cuenca, esta cuenca del San Roque se alimenta por los ríos San Francisco, Yuspe, el río Cosquín, cuyos. Principales efluentes arrancan en el oeste del valle. Si a esto le sumamos el proyecto de autovía de Punilla, a c u a l Bueno, se ha señalado que no tiene un, un serio estudio hidrológico. ¿De qué estaríamos hablando, estimado Emilio? Bueno, acá estamos hablando de, de hipotecar el futuro de, de, de, del valle de Punilla.、Eh, estamos, nosotros no vivimos de, de, de, una, a ver, de un flujo h i d r o l ó g o Eh, de, de camiones o de, de, de camiones de gran porte, de transporte,、eh, para movilizar nada. Nosotros vivimos de, de, de vender, de u n a manera, o de vivir de nuestros recursos naturales, de nuestras sierras, de nuestros ríos,、eh, y de eso se mueve la economía de todo el valle, no de que pasen camiones rápidamente por el costado. Del valle,、eh, a través de una inversión multimillonaria y con un impacto ambiental gravísimo、eh, a nivel hidrológico y, y, y ambiental. ¿no Nosotros vivimos de otra cosa, entonces yo creo que poner el dinero de los cordobeses o de los argentinos en una、eh, obra que no es prioritaria en absoluto para,、eh, para el valle de Punilla, ni para Carlos Paz, ni para la cuenca sur. Eh, es una locura. Nosotros necesitamos、eh, justamente invertir en aquello que nos da trabajo, en aquello que nos va a dar de comer a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros nietos durante varias generaciones. Pero si seguimos así, de este modo, este, invirtiendo、eh, las prioridades、eh, económicas y de infraestructura, y bueno, vamos a terminar mal.、Eh, la verdad es que yo no estoy en contra de ninguna. Eh, eh, obra de infraestructura que pueda mejorar el, el flujo de, de vehículos、eh, en Punilla, pero creo que tenemos otras prioridades. Estamos,、eh, justamente, tu pregunta al principio, ¿no? estamos ante una situación donde、eh, una planta pequeña que apenas puede manejar una parte de la cloaca que va a parar a los ríos y al lago está absolutamente a la de r i v a Y así como eso está a la deriva, está pronto a la deriva、eh, la, la cloaca o la planta de tratamiento、eh, máxima acá en Costa Azul y la situación del agua en el sur, digamos, la cuenca sur, eh, miles eh, de millones de. De litros de materia fecal cruda caen a los ríos que luego nosotros vendemos, entre comillas, o que el gobierno vende a, al resto del país como los ríos transparentes de Punilla. Y esta mentira no va a durar mucho. Estimado doctor Emilio Ollosa, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas una buena jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Disculpe por la caída en la llamada al principio. No, son cosas que pasan. Muchas gracias. Hablamos con el doctor Emilio y o s a especialista en la cuenca del lago San Roque, con algunas declaraciones muy fuertes sobre la política ambiental y también las políticas en términos de recursos hidrológicos en la cuenca del San Roque y en nuestro valle de Punilla.